Hola maestro, cómo está? Sí, muy buenas tardes, muy bien. Perdón, perdón. Ya. Aquí corriendo y sin luz en la casa. Ay, sí, oigan, esto es tremendo, en serio de andar uno trabajando, haciendo panes, galletas y sin luz. <risa> ay, no, fue terrible. Tuvimos que andar eh, levantando cortinas, corriendo de la cocina ay, al horno. No, de verdad es desesperante. Se da uno cuenta. De lo que necesitan las cosas cuando no las tiene Sí, de hecho parece que fue una tormenta tremenda Que donde azotó de manera así tre eh, terrible Fue en la, en la ciénaga de Chapala Ahí en, en Ajijic, entre Ajijic y Jocotepec uh -huh. Parece que hay destrozos muy fuertes Incluso sobre la carretera Y parece que el remanente nos llegó para acá Por el sur de la ciudad Y nos provocó estragos Ahí en los transformadores de la colonia Y Jardines de la Cruz Pero, pues bueno Aquí estamos ya. Aquí estamos, todos contentos porque estamos un martes más. Estamos en el programa número 83, maestro. 83, wow, parece que fue ayer. La verdad es que sí, comenzamos en, en febrero. Ya cumplimos un año de estar transmitiendo. Y vamos por los 100, Ajá. ¿cierto? Sí, vamos a armar un, un rumbón aquí en la rueda cartonera. Ah, claro. Vamos a bailar y toda la cosa. Oye, y, y por cierto, pues estamos con este tema de Flores y Colores de México. Eh, el festival se va a llevar a cabo en noviembre. Y pues, ándale que Amfibios Radio es eh, patrocinado. Ajá. ¿Es la edición ah. número? Número 12. Eso, si no te decir, un examen. Que por cierto, le mandamos saluditos a, a Guillermo, que viene en un vuelo desde Veracruz. De Veracruz. Hoy no perdió el avión. Ajá. <risa> Parece que, que viene en tiempo, que llega bien, entonces, pues, aquí estamos. Pero es que fue a traerles ejemplares de orquídeas para sí. para el festival. Unas cosas hermosas. Ajá. Uh -huh. la verdad fíjate que de lo que más espero yo en cuestiones de plantas es eh, las nochebuenas que según he visto unas fotografías están hermosas unas plantas vienen rojas blancas y de las que son jaspeadas uh -huh. dicen por ahí no sé si es la palabra correcta pero muy bonitas uh -huh. así que ya ahorren por favor para eh, ir a hacer la compra de nochebuena en ese próximo festival uh -huh. ¿Sí? Sí. Y pues el día de hoy, maestro, aquí tenemos a, invitado? a un invitado, que él participó, de hecho, en el Festival Flores, Flores y Colores de México, en la edición número 11, sí. y a, a también es él es participante del corredor de, y del concepto de Sumarte, sí. ahí cuando ya habíamos hablado con Antelación la semana pasada, con, los, con las personas de, de las de Carnívoro Sí. y están todos los sábados, Um, ahí exponiendo sus productos en, en un corredor, bueno, la verdad espero que se haga una tradición por bonito y por arbolado tiene todo el concepto, ¿no? para salir a pasar por la ciudad y adquirir plantas, ¿no? plantas y macetas sí, vayan que sí pues bienvenido Félix <risa> muchas gracias, ¿Cómo gracias estás? por la invitación, ¿bien ustedes? sí, bien, ¿también nervioso? Bueno. Sí, a los. <risa> no pasa nada, es así como estar platicando todos contentos. Me, me voy a permitir hacer un, un paréntesis antes de comenzar a platicar contigo. Esperemos que ya esté eh, conectada Venus. Venus es una chica que participó en el concurso del, del programa anterior y le ganaron, no se pudo llevar el premio. Pero después estuvimos platicando y muy interesante porque ella es expositora dentro de este de Marte, Exactamente. Entonces, bueno, ya platicando con ella, eh, yo le dije, ay, claro que te mandamos saludos, le dije la, la siguiente vez. Entonces, ya me platicó, ella y su mamá, no sé si, si tú las ubiques, Félix, ella y su mamá venden café. Ah, sí, se, sí, sí. se llama montaña real escafé, café veracruzano gourmet supremo calidad de exportación uh -huh. Y pues te venden lo que es el café, pero también te preparan cafecito o frappés. Uh -huh. Entonces, eh, todo el mundo sabe, yo no soy muy cafetera, pero me mandó una foto de un frappuccino que ya le dije que voy a ir. <risa> de verdad me convenció. Espero que no me ocurra lo de la vez anterior que me pasé toda una noche sin dormir. Pero le queremos mandar saludos a ella y a su mami. Eh, su mamá se llama Gladys, ella se llama Venus. Ah, por lo que entendí, ella es una chica universitaria que hace un negocio junto con su mamá. Eh, por lo pronto están solamente en el tiempo de la mañana, en el horario de la mañana. Ajá. Y están por ver si se pueden quedar eh, también en la tarde. A ver, ahorita checo, no voy a hacer que te lo esté diciendo al al revés. Eh, y vaya la gente y no están. A ver, ahorita te, te corroboro. Eh, no, sí, estoy en lo correcto. Su mamá está desde la mañana, ella llega ya alrededor de las dos de la tarde. Pero por lo pronto seguro que están hasta las tres y media, que es como el primer sí. turno, ¿verdad? Sí. Del, del camellón. Del primer, este, pues sí, se divide en dos turnos, el ajá. de la mañana y la tarde, y, y es, sí, sí están ahí en el área de comidas. ¿Y ya has probado Ellos. su café o no? Eh, no, la verdad ah, es que no he probado, pero. A ver, Gladys. ver, ya que... vi la foto y ya se me, <risa> me <risa> no, no, orden ahí. Ajá, Gladys, <risa> o, o Venus me van a hacer favor de ir a buscar a Plágora, a, a Félix, por favor, que ya se sonrojó. Casi sí. enfrente estamos. Ay, ah, ¿en serio? <risa> Y le van a ofrecer una prueba de rico cafecito por ahí Esperemos que nos estén escuchando Y de verdad, chicas, es, eh, les doy mi palabra que un sábado de estos vamos Las visitamos eh, El maestro seguro que, que, querrá probar su café también Y pues ya, daremos nuestra humilde opinión ¿Cierto? Y qué padre que sean parte de, de este corredor La verdad es que sí está muy bonito Eh, y se han sumado muchos en muy poco tiempo ¿Ya tienes tu lugar fijo? ¿Todavía no? Eh, sí, sí, ya apenas una semana ¡Ay, con, qué rápido! El, el lugar fijo Este, Pues yo, bueno, empecé a ir desde la tercera semana Ah, okay. Entonces ya tenía rato esperando el lugar uh -huh. Pero sí, este, pues ya está lleno completamente Todo el... ¿Cuántos expositores son más o menos? Híjole, creo que son Pues yo creo que el club Que deben ser unos... 50. Sí, verdad, más o menos la cantidad que yo te iba a decir, uh -huh. porque sí son muchos. Sí. Pero bueno, Pues estamos aquí. Te mandan saludos de Carnívoro Rangel. Saludos para a ellos sí los ubicas, sí, ¿verdad? Ah, bueno. <risa> Digo, le vamos a dar a Félix un tour ahí por el camellón. No, es que suele suceder a veces. Hablábamos la semana pasada eh, con Enrique que realmente nosotros lo que notamos de fuera que son como una familia, pero también es muy comprensible que no conozcas a todos desde el principio, ¿no? Uh -huh. También que hagas migas. Pues con los que tienes más cerquita o con los que ya te encontraste en otro evento o X, ¿no? Sí, inclusive bueno, a veces estás has hasta cliente, ¿no? de, de tus mismos compañeros. Uh -huh. Y este sí, pues ya, ya con varios coincidimos en, en varios eventos y ah, okay. como en Flores y Colores de México. Uh -huh. Este, y pues ahora en el corredor sumarte, que, que pues ahí nos, nos vemos todos los sábados. Excelente, pues ya les mandaremos fotos cuando volvamos a ir. Pues maestro, que primero cancioncito y ya comenzamos de lleno con la plática. Bueno, vamos a platicar ahorita. Okay. Bueno, bueno, yo recuerdo que a Félix tuvimos la oportunidad de platicar con él en la Expo Guadalajara y e hicimos un pequeño una pequeña grabación. Sí. Pero quisiera que nos dijeras, o sea, tú eres un concepto que es plágora, pero qué es plágora? Sí, plagura. Desde, desde cero, ¿Qué así es plagora? Okay, plagora surge a raíz de de, bueno, Les voy a contar desde más atrás sí, de, claro. Desde que yo pues tenía como de hobby Hacer figuras este, en plastilina Y ah, así, ¿no? Esculturas Como escultura ¿eh? Ajá. Entonces, este pues Durante varios tiempo, pues no, no sabía Qué, qué concepto o, o En qué enfocarme para Generar como un producto, pues que pudiera este, Comercializar o, o, Pero pues también este Hacer algo que me gustaba, pues entonces un día me nace la idea de, de hacer este ah porque se pusieron de moda eh, figuras estas de los de el personaje de de los guardianes de la galaxia uh -huh. Ay, sí. se puso Ay, muy de bonito. moda ¿no? sí, sí, sí. y entonces este una vez en Facebook una señora preguntando eh ¿quién puede hacer? ¿Dónde puedo conseguir gruos, no? Ajá, eso te decía, Ajá. gru. Este, estaban en cada semáforo, ¿no? Pero pues la señora estaba preguntando. Entonces yo dije, bueno, yo podría hacerles uno. Porque viendo la figura que estaba vendiendo, era un, era una copia de un juguete de Hasbro. Ah. De hecho, la mayoría que venden que, que son copias de, de esos juguetes. Le sacan molde y los hacen en resina. ¿En serio? Entonces yo dije, voy a hacer uno, pero que... Yo lo voy a esculpir y que sea lo más idéntico al, al personaje. De hecho lo hice a tamaño a escala. Del investigué cuánto medía el, el personaje real en la película, que eran 23 centímetros y lo hice idéntico. Wow. Sí, gran, sí, estaba grande. sí, sí claro. eh, De hecho hice como unos 30 y pues los vendí con amigos y conocidos y en, en Facebook también. Uh -huh. Y entonces a partir de ahí me nace la idea de, de por qué no creo a mis propios personajes, que pero con este enfoque de plantas, ¿no? Porque Digo, este, está genial que tengas tu, tu personaje que es algo artesanal, una figura de colección. Sí. Pero que también lleve, pues, vida, ¿no? Que es la, que es la planta en este caso. Y parte pues del concepto era que las personas, que yo por ejemplo antes de empezar con esto no conocía absolutamente nada de plantas. Más ah, que yo te iba a preguntar eso, o sea, ya estabas involucrado, pero no, entonces no, cero contacto nada. con alguien de plantas. A partir de que empecé a hacer las figuras, empecé a conocer viveros, empecé a conocer de plantas, conocí pues personas, eh, de hecho una vez este, pues en el... Festival, creo que fue el 2018. Ajá. Fui, fui como espectadora uh, del Festival de Flores y Colores de México, que fue en el Parque Metropolitano. Ah, sí, ah, sí, sí, sí. Este, creo que fue el primero del parque, ¿no? Sí. De hecho, pues había muy poquitos expositores en ese tiempo uh -huh. y, y fui a conocer. este y, y pues poco a poco fui fui conociendo más sobre las plantas, pero a raíz de, de que yo hacía mis figuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya después dije, voy a hacer una figura para plantas carnívoras, o voy a hacer una. ...este... ...no sé, para árboles más grandes... ...entonces así fue como... ...como surgiendo la idea... Uh -huh. ...y este... Lo, ...lo curioso fue que... ...antes de, de todo esto... ...la idea me llegó así como un... ...como un rayo... ...porque... Ajá. ...me acuerdo que... ...estaba yo... ...me estaba bañando, ¿no? Un flashazo... ...sí, me llegó un flashazo que... ...que me llegó así la idea... ...o sea, todo el concepto... ...te, te lo juro que me llegó así en... en ...no sé, en... ...dos segundos... Ajá. ...entonces... Se me ocurrió así to toda la idea, ¿no? De los personajes, hasta hasta en ese momento Pensé lo de la distribución, que podría venderla Viveros, sea, así, fue como un Fue extraño, pues Y, este, sentí así como un escalofrío. escalofrío, oh, pues sí <risa> Y, este, pues a, a raíz de eso empecé a ser mi primera figura En cuanto se me ocurrió Así, este ya empezaste a sudar como de que ah, ya quiero empezar a hacerla, ¿no? <risa> ya las manos, sí, <risa> ¿no? <risa> así ya desesperado. Y hice mi primer figura que era una basada en una mandrágora uh -huh. porque siempre me gustó como esa, esa leyenda que, que esa parte pues ya es una leyenda europea pero de de la mandrágora, ¿no? La de la planta de poder. Sí. Uh -huh. sí. De, de todo lo que traía la la planta que pues que los beneficios, ¿no? Que quien la poseía tenía como ciertos Este, atributos, no sé, mágicos, o de protección Ajá. y cosas así. Sí. Eh, y me gustaba la, la leyenda en que decía, no, ah, pues que si la despiertas, que si la arrancabas de la... la bueno, la leyenda venía que, que decía que si una persona la encontraba, eh, tenía que... Bueno, la, la quería arrancar, ¿no?, para tenerla, para poseerla. Uh -huh. Pero la planta lo que hacía es que cuando la sacabas de la tierra... Eh, despertaba la Pues la mandrágora y, y, y Hacía un grito tan fuerte que mataba a la persona Entonces en, en esa El mismo, castigo y el premio sí, juntos, ¿no? En esa leyenda lo que hacían era que, que el, Quien quisiera una mandrágora iba y amarraba Un perro y entonces Se pues, alejaba a la persona y le hablaba al perro Entonces el perro al, al querer este... Alejar, irse con su dueño con su amo sí eh, arrancaba la planta pues la planta gritaba y pues mataba al, al perro al que mataba el... ay <risa> pero, qué malos pero Oye, la persona poseía pues, la, la. pero el... sí, sí hay esa parte en alguna película eh, porque me lo estás platicando y, y mi mente está así como que ya lo vio en alguna serie o película esa es una, ¿no? esa es una película eh, perdón esa es una leyenda europea esa ajá. este fue popular pues en, en su tiempo es creo que medieval más ajá. o menos ajá Eh, y pues en base a eso hay, hay películas que, por ejemplo, en el laberinto del fauno hay, ah, hay ah, una okay, que ponen sí. una mandrágora abajo de la cama de la, ah, sí de la mamá de la niña Que yo toda la vida creía que era un jengibre hasta después, después ah. no, no no me enteré mandrágora. que no Y otro más popular es en Harry Potter cuando están enseñándoles herbolar y algo así Ajá. Y, y les les ponen unos audífonos para que no se vayan a aturdir ah, con los gritos de las con mandrágoras el, Es cierto, sí, sí es cierto Ajá. Entonces, eh, bueno, esa es la leyenda, eh, pues, europea. Y en esa me va a mi primera, La primera inspiración. La primera Plágora. De hecho, Plágora, de, de ahí viene, pues, ¿no? O sea, agora es como decir, mandragora. Y Plá de, de planta, ¿no? Plantas. Plágora, ajá. ¡Oh, muy Fíjate bien! Fíjate que la palabra Plágora tiene un sonido, me, una melodía. Por, te voy a decir, ¿por qué? Yo tuve la primer con, contacto con la palabra de Plágora en la tienda de Memo. Porque ahí vi Plágora. Y, y, y, o sea, se me quedó en la, en, en la, cabeza, en la cabeza Plágora. Ajá. Y siempre de, yo llegaba, a comer, como yo no sé nada de orquídeas, dije... Yo decía, ah, esa orquídea es de, de género Plágora. Dije, es que es <risa> sí. un, Plágora no es una orquídea, no importa, pero es una Plágora. Ajá. O sea, pues, eso es a sí, lo que sí, me sí. refiero, se me quedó grabado. Sí. De hecho, sí es un nombre que como que se pega... Ajá. bastante, porque a, a mí me ha costado, eh, bueno, no, no sé si sabes, pero dentro del festival, una de mis eh, labores fue hacer el directorio. Entonces, eh, hubo nombres que me costaron como mucho trabajo aprendérmelo. Y sí, sí creo que creo que sí está en la lista. Y los tenía que buscar. Y Plagora fue así como desde el inicio. Sí, me queda claro que Plagora sí, claro. ahí está y es Félix, o sea, sí. no sé, pero como que si sí tienes una unión entre tu nombre, el, el nombre del negocio, y, y es sencillo de, de recordar. Sí, de hecho, a veces cuando me encuentro Memo, así lo primero, eh, Plagora. Claro, claro. Sí me Félix, Oye, es Plagora. por cierto, te mando saludos y por ahí me contó al algunas cosas que, que te voy a preguntar en Ajá. un ratito. Eh, pero él está emocionado de que estuvieras aquí también eh, me dijo que si alcanzaba intentaba aunque fuese comunicarse por medio de teléfono uh -huh. para saludarte ah. Sí. pues bueno, ahora sí una así, cancioncita claro. maestro ¿le, le parece que el día de hoy por esto de la falta de luz no bueno seguimos nosotros eh, sobreviviendo eh, hoy maestro le traje pura cancioncita así romanticona por esto de que está nubladito tranquilitos, pero tranquilos y emocionados los alumnos de la noche porque no sé cómo les han leyendo, chicos. Vamos a escuchar como primera canción se llama ¿Por qué será? Es una salsa así romantiquita y es a cargo de Álvaro Ricardo. Claro. Que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fáciles? Cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Para aguantar todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será que los Cuando se termina, será porque hay que aguantar en silencio la herida, disimular frente.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 Búscalos en Facebook como Primero Café Luego Existe. Visítalos. Se acercan a plantas. ¿Sí? Ya estamos de vuelta, maestro. Ah, ¿Qué? Pero... ¿Que ¿Quién se acerca a las plantas, Jorge? Es que estoy viendo <risas> las figuras de Plágora que están, los diseños están padrísimos y como los chavos son, eh, les gusta mucho la cuestión de las fantasías, como estaba hablando Félix de Harry Potter y todo ese rollo, Y qué manera más padre de acercarlos a la naturaleza por una de las de las macetitas, ¿no? Sí. Porque los atrae. De, de hecho, <ríe> estos monitos que les traigo aquí eh, se llaman, aparte de su, de que son plagoras... Eh, les, los bautizamos con un nombre que se llama champal. Uh -huh. eh, a veces usamos palabras, este, eh, ya sea de, la, de cualquier cultura prehispánica, ya sea azteca, maya, eh, para darles, para nombrar uh -huh. nuestros personajes, a estos los llamamos champal que Eh, significa bebé. Uh -huh. Entonces, son las versiones bebés de las de las plagoras. No, a, a mí sí me convences. <risa> Al cien. Oigan, pero vamos a, a, a mencionar esto. Eh, Félix nos trajo un par de regalitos. Eh, que bueno, no sé, se lo damos a una sola persona, se lo damos a dos. ¿Qué prefieres? Ah, pues, podrían ser... Uh, ¿A dos? ¿también? ¿A dos? Para que Ok, mal. entonces vamos de a llenar. tener dos ganadores. En la página vamos de poner las fotos eh, eh, de estas macetas. Están hermosísimas. Está en mi estado también. Fácil. Mándenme un mensajito y digan, quiero participar. Y con eso ya están. Y al final del programa sacamos los números ganadores. Sí. ¿Sale? Bueno. Pero están hermosos, créanme. Sí. Y aparte de todo, me estabas diciendo, o sea, el sistema es que si tú vas y compras una maceta... Así es. Este, la idea es que eh, tratamos de, de que las personas, bueno, así nació la idea, que era que las personas eh, sintieran más apego por las plantas, por la naturaleza. Uh -huh. Entonces, eh, en la temática que tenemos ahí en la, en la tienda, es que si tú compras una plagora, cual, cualquiera, este, viene regalado. De hecho, tenés una charolita con, con plantas suculentas y uh -huh. puedes elegir la, tu planta y se la pones gratis. ¡Qué genial! No, no, no, no, no se pierdan esta oportunidad, chicos, de verdad. O sea, ese modelo, bueno, hermosísimo. Antes de que se me olvide, es que ahorita que estoy viendo esta, esta plagora, me hizo recordar una película que vi que se llama Un monstruo viene a verme. Ah, ah, yo también pensé con esta. ¿Así visto es sí, esa película? fíjate sí, sí. es que, cómo te, te evocas. ¿Sí? sí, y te liga las cosas. Sí. Sí, que es como una este especie Este es como, de, de como el bebé dormido. ¿verdad? Ajá. De hecho, le recomendamos esa película, Un monstruo viene a verme. Sí, buenísima. Muy, buena. muy, muy buena. Oye, pues volviendo con esto de la historia, eh, me dijo un pajarito que la primera vez que tú asististe a un, a un festival fue precisamente a Flores y Colores. Sí. Que sí, antes sí no había sido, no. no sé, algún bazar o algo, ¿no? No, de hecho, este, fui a poquito antes. Yo creo que no sé si faltaría un mes para que empezara el festival y, te y me lugar? di cuenta, me di cuenta y este, pues ya busqué a Memo. Fue ah. cuando lo conocí. Uh -huh. Y por teléfono, ¿no? Fue por teléfono y le dije que quería participar. Me dijo, ¿qué vendes, no? Pues figuras que ya han plantado. Ah, ¿traen plantas? Adelante, ¿no? Y este... Pues fue así como, como participé la primera vez. Y fue la primera vez que también... comercialicé de forma como más formal las las plágoras oye y también me dijo ese pajarito que, que te llevaste la, la primera vez te llevaste así como poquitas ¿no? así como pues a ver se llaman la atención y que después andabas a la vuelta y vuelta de tu casa a la, a, al parque porque sí. fue un éxito sí de hecho este tienen su casa ahí a, a dos cuadras del parque metropolitano Ajá. y este pues cuando me llevé figuras creo que me llevé como unas creo que eran como 80 figuras Este, pues eran chiquitas y grandes, de, de varios tamaños No uh -huh. tenía tantos modelos en ese entonces uh -huh. Y este... Pues yo llego, de hecho algo como muy curioso que me pasó Fue que yo no conocía a nadie, ¿no? Entonces llego y me pongo en, mi, en la mesa Y ya cuando empieza el evento Y empiezo a poner mis, mis figuras, ¿no? Entonces acomodarlas ahí para que sean Pues ya para, presentables, ¿no? Para el público Ajá uh -huh. Y este... y yo escuchaba no sé la verdad quién quién dijo pues pero sí este como en forma de burla como gracias bueno entre ellos así su cotorreo Ajá. era como ah ya llegaron los Groot, no Empe oh. <risa> entonces sí presentes sí, ya, ya pegaron, dice. Sí, sí, sí. y este es que es una figura que aunque no conozcas la película mm. o aunque no sepas exactamente de qué se trata pero lograron un personaje que te compra no No habla mucho, pero lo que dice, que ya sabes lo que va a decir, Ajá. es genial, ¿no? Sí. Entonces, aparte, como dices tú, de repente lo encontrabas en todos los semáforos. Sí. ¿No? Sí, así es. Y, y de hecho, este, pues yo las plagoras todas las diseño así desde... O sea, de hecho, cuando empiezo a esculpir una, uh -huh. no sé ni cómo va a terminar porque empiezo a, a hacer una y le pongo... Ah, que le voy a poner orejas, que lo voy a poner este. Así. Entonces, nunca sé realmente cómo va a terminar una, una plagora. Uh -huh. Y... Pues decidí también no involucrar, por ejemplo, personajes, por ejemplo Groot no vendo, porque Groot no es, pues tiene su pues es su marca registrada y sí, ¿no? no vaya a ser que de repente te tengamos que Entonces, ir a visitar otros lados. Oye, ¿y cómo comienza una figura? ¿En una hoja de papel? ¿Tal cual como un dibujo? Eh, lo he intentado, pero me sale mejor este directamente, bueno, con la plastilina, y empiezo oh. a, a, a esculpir. Y, y ya, hasta que la, hasta que la termino Porque... Wow. Eh, eh, los, los bocetos casi los hago, digo, como mentales Entonces, eh, también he, he hecho algunas que las he empezado con papel Hacer bocetos en también en, en digital uh -huh. Y últimamente eh, opté por... Eh, yo, yo, yo también soy este, muy apegado a la tecnología uh -huh. Entonces, este... Me compré mis impresoras 3D Entonces... Ah. empecé a eh, tengo eh, como dos semanas no perdón como dos meses ya como de lleno haciendo diseños en, en 3D te visualicé así como un niño con juguete nuevo <risa> sí. nadie me hable no estoy para nadie nah, pues así es de cuenta y de hecho ayer imprimí mi primer este plágora como 100% eh, diseñada en, en digital sí. e impresa ya lista para, para sacar uh -huh. copias y qué figura es Eh, es un es una renovación de un personaje que ya tenía que se llama Yorlock eh, que significa glotón en maya uh -huh. y este este personaje era lo diseñé para las plantas carnívoras entonces es un como un tipo duendecillo que parece como malo no, porque qué está genial. diseñado para pues para las plantas carnívoras entonces como que le dan ese eh, no sé esa personalidad no de De agresivo De agresividad De agresivo tierno <risa> Supongo que eso viene entonces para la siguiente sí. expo sí. sí Es una primicia ah. Sí, primicia. de hecho es la primera vez que lo, lo, lo aviso <risa> Oye, y a ver, tu figura más grande ha, ha sido la de 23 centímetros eh, La más grande que tengo ahorita es la tortuga uh -huh. Una tortuga que, que, Esa tortuga que lleva bonsai es. ¿Y cuánto mide la tortuga? Esa mide, tiene un diámetro de 30 centímetros, la, lo que es la, la, el caparazón. Uh -huh. Y de alto mide como 22 centímetros, creo. ¿Es la misma tortuga desde la primera vez o ha tenido modificaciones? Esa es la, esa es la, la, el único diseño que hay de esa grande. Sí, tengo una que es la tortuga marina, que es como el, la que más eh, la que más les gusta para estar, como para regalar. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Eh, es una tortuga marina que está como dormida. Esa sí, ya, ya le hice una renovación, un cambio la, al diseño de la figura. Uh -huh. Este. Y pues fue, fue una. De hecho, has de cuenta que las, las, las aletas de la tortuga tenían como una forma de, de hojitas. Ajá. Y le gusta mucho a la gente porque era como entre una planta y una tortuga combinada, ¿no? Sí. y este nada más que la por ejemplo ya en el cambio la, les hago arreglos no por ejemplo la, la hice más profunda le puse la las aletas poquito más gruesas para que sean más resistentes a mí sabes a qué a qué me recuerda esa tortuga a la película esta de Piratas del Caribe donde despiertan ya todos los los que están vamos todos los que son muertos pues y Ajá. que y que están eh, que reviven Eh, esa tortuga a mí me remonta como a esa película, como uh -huh. esa parte donde es tan marina que trae sus hojas eh, incluidas, ¿no? Sí, Pegadas. Sí, sí. Pero bueno, pues vamos a hacer un corte sí. más. Eh, obligados a, a fuerzas, no creemos, pero estamos platicando muy a gusto. Y de una vez, pues una cancioncita más, maestro. Así es. ¿Le parece? Claro. Y creo que sí tenemos participantes. Ay, no, yo no quiero que nadie participe, me las quiero llevar. Ay, no, se vale. No, no se crean, claro que sí. Una cancioncita más, maestro, de sí. esas románticas y no. Es como romántica de despecho. Y la conoces, yo sé que te gusta mucho. Se llama La Cita y está a cargo de Gali Galeano. Ajá. Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, yo no soy yo, que soy el otro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 Con esos amantes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 ¿Bailó o no bailó? Sí, bueno, aquí estamos bien, bien prendidos con, los, con las pláforas. Con la plática, sí, sí, está muy, muy emocionante. Nos estaba platicando, Félix, que participaste en un concurso de cuentos. Sí. ¿En UDG? En la UDG, era de eh, naturaleza y... ciudad y naturaleza, algo así uh -huh. se llamaba el, el concurso. Y era... pues la temática era de exponer este... pues cómo es el... el C cómo se relacionan las plantas, ¿no? Dentro de la ciudad y así. Entonces era el tema libre, pero que tuviera que tener, eh, tenía que tener este esos elementos. Ah, okay. Y pues plagoras se, eh, pues encajaba para cierto, sí, encajaba en esa en esa temática. Y, y algunos de, bueno, yo cada vez que creo un, un personaje, pues le trato o un significado o o algún cuento, ¿no? Una pequeña historia. Ajá, una pequeña historia. Eh, a veces, este, solo de la imaginación, o a veces me baso en, en leyendas, este, ya sea prehispánicas. Uh -huh. eh, y le comenté aquí al maestro que tengo eh, por un personaje que se llama Jin y tiene un cuento eh, basado en, pues, en un futuro eh, no muy lejano. No, ajá, no me ganaste, <risa> no muy lejano. Y es, eh, es el, eh, está basado como en una época de Es como cuando ya el cambio climático tuvo sus estragos aquí en, pues en el mundo, ¿no? Y es ambientado en el 2050, eh, donde se trata de una niña... Bueno, el... ¡Ay, sí me va a tocar! <risa> el <risa> cuento se llama eh, La niña que trafica esperanza. Uh -huh. Entonces, la niña... Eh, pues hacía grandes rasgos, este, la niña... Se, se la pasa como traficando Bueno, llevando paquetes eh, Pues escondidas, ¿no? A diferentes puntas uh -huh. eh, Si gustan leerlos, pues ahí están en la página están Sí ah, a ver, pues Aprovechando, danos tus redes sociales Sí, eh, tenemos Bueno, en Facebook estamos como Plagora Así uh -huh. tal, en Instagram Estamos como Plágora MX Y tenemos una página web donde eh, estas historias que les estoy contando eh, las las escribo y las subo ahí en esa en esa página, uh -huh. que es plaguera.com Ah, pues a leer. Sí, Porque claro. es que la verdad se escucha tan interesante. Ahorita rápido nos contó la, la historia y bueno, yo estaba anotando acá. Muchas gracias a todos los que están mandando mensajes para para anotarse para el premio al final. Eh, pero de todas maneras mi oído estaba atento y es, es muy interesante, o sea, y, y aparte de todo porque si sí dejas una parte de tu corazón en cada figura que haces, ¿no? Porque el, te das el tiempo de crear esa historia o por lo menos un significado que no sea como una simple pieza ahí eh, nada más. Es que, ahí, mira, que más. yo estoy viendo que tú haces un, una creación artística. Sí. Entonces una creación artística. incluso le das vida porque le das un per le das una personalidad sí, al ajá. generar una historia porque es como como que lo estás bien eh, creando y es como si crearas lo hicieras nacer, mamu, ¿no? Ajá. Entonces, sabes que aquí está ya. Entonces, es una es una cuestión una creación artística. Ajá. Lo padre de esto es que quien se lo lleve Si ya sabe todo este concepto, o sea, ya se lo lleva como en adopción, Ajá, así es. no se lo lleva comprado, sino que Ajá. lo adopta para llevárselo a su casa y estarlo cuidando todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, y de hecho, pues esa era la, la idea principal que al momento de que es un personaje. Ajá. Eh, Sientes más apego, ¿no? En decir, claro. es como una mascota que dices, ay, déjale, voy a dar de comer, ¿no? Ahora oye, si sí, antes regar. andábamos, ¿cómo se llamaban las mascotas estas? Los tamagochis. Si ¿Sí, sí eres capaz de, de sí, cuidar sí, sí. un tamagochi, oye, esto es vida real, ¿no? Sí, y tengo un amigo que, pues, también es cliente. Uh -huh. eh, él saca un personaje y me lo compra, ¿no? Y está al pendiente de los que voy a sacar, entonces... Él tiene su colección completa. A, a eso iba. Yo sé por ahí, eh, eh, y ya me estás corroborando. El pajarito. Que eh, me dijo un pajarito. <risa> que el pajarito, por cierto, viene en los cielos. Eh, que hay, o sea, quién hace sus colecciones. O, sí. o sea, hay quien sí las tiene. Porque él me, él me decía que creía. que había eh, piezas que ya no hiciste o que quizá modificaste y ya en su tiempo quedaron como únicas. Ajá. Entonces, que no hiciste gran producción, entonces que ya tienes por ahí coleccionistas que te andan siguiendo. Sí. No, Félix. Ya tienen sus... es muy famoso <risa> e importante. No, pues, <risa> Pero sí, este... Bueno, por ejemplo, este amigo eh, tiene su, su colección uh -huh. y... Y ya, bueno, su casa ya la, ya la llenó. Tenía su oficina llena de plagoras y ya no le cupieron y se llevó una parte de su casa. <risas> Ay, ¡Qué genial! ¡Qué emoción! Uh -huh. Más o menos tus tus creaciones en, en cuestión de costos para los que nos estén escuchando, más o menos así como cuánto tenemos que llevar listo para traernos ah, una. Tengo figuras desde 130, uh -huh. que uh -huh. son los, como los más pequeños, uh -huh. hasta la tortuga que es la de 500, creo que es, es el máximo de, de precio, la más grande. Y que recuerden, va incluida... Su planta. ajá. Uh -huh. Ay, qué genial. Y, este, tengo... A veces hago promociones, ¿no? Donde, este, les hago descuentos en la compra de tres plagoras. Te salen en, en 300, por ejemplo. Uh -huh. Pero ya llevas tres, ¿no? Uh -huh. Uy, súper bien. Entonces, este... Pues, digo, no es algo tan... Tan caro. No, es que realmente ya cuando ves el trabajo... No, no es algo caro. Porque, decía... O sea, no es una sola... Una pieza hecha... Ah, en serio, a gran ajá, escala. En, en, en mucha producción, sino que llevó eh, unas horas de imaginación, el plasmarlas en buscarle una historia, el significado, buscar cómo se ve mejor. No sé si de repente lo enfoques como más para ellas, para ellos, para los niños. Mm -hmm. Sí, este, pues de hecho, estos los, los que traemos aquí, los champal, estaban diseñados originalmente para niños. Uh -huh. La idea era que cuando... este, De hecho, estos al principio no los empecé a vender con plantas, uh -huh. entonces yo les regalaba semillas, porque la idea era que, que el niño... De hecho venía con un sobrecito con semillas y unos, uh -huh. in, un instructivo venía su sustrato también. Ya sé oh, wow. por qué, ya sé por qué Guillermo te dio lugar a la primera, sí, estoy entendiendo. Ay, pues entonces era como educativo también para que el niño pusiera claro. su tierrita y le pusiera sus semillas, lo regaba. Y estuviera y, al pendiente ¿sí? cada hora, ¿no? A ver si ya había crecido. Y se emocionara porque ya cuando ve que, que ya germina su plantita, se emociona y dice, ah, ya creció, ¿no? Y la empiezan a cuidar más y... y claro. Pues genera esa, esa tensión más. Hacerse responsable de otra vida, ¿no? <risa> ¡Qué genial! Oye, ¿y tú solito trabajas? ¿Tienes un equipo que te apoya eh, o cómo es esto? Sí, eh, ahorita ya tengo, eh, pues ahí en la tienda ocupo eh, que me ayuden. Entonces uh -huh. tengo a mis, tengo a dos sobrinos que me ayudan ahí en la tienda. Eh, uno de ellos, bueno, de hecho ya los dos ya los enseñé a pintar y ellos me ayudan a pintar. Estos que traigo aquí ellos los pintaron. ¡Guau! Wow. Pues están geniales, yo estoy enamorada. Creo que me voy a anotar en la lista. No, claro que no. Oye, pues la verdad es que está súper emocionante, muy muy interesante. A mí me encantaría saber, o sea, tú asististe a un festival en Metropolitano. Tu segundo fue entonces el de la Expo. Eh, bueno de hecho también este en el virtual que estuvo el, ah también ah, participaste el, participé Ajá, y ahora en el, el mi segundo festival presencial ese fue en el en la Expo qué cambios notas eh, el, el estar presente en un festival así con ese crecimiento que han tenido de cuando tú iniciaste o sea tú iniciaste con la idea llegó la plasmaste la tienes comenzaste vendiendo entre tus amigos y ahora Eh, el cambio pr principal que veo es que eh, pues tienen más acercamiento con las personas uh -huh. en este caso pues el festival hubo, hubo mucha afluencia de personas y, y y está padre pues porque este pues las personas ya lo ven en físico ¿no? entonces dicen que para que compres algo te enamores primero de la vista, de la vista nace, nace el amor ¿no? sí y entonces este pues ese acercamiento que tienes con las personas a platicar pues en, en persona ¿no? y Y en, en cuanto al cambio de, de festival, pues sí, empecé con poquitos figuras y uh -huh. ahora en este festival pasado en, en la expo, eh, traté de hacer como que fuera un poco más de espectáculo. Eh, no sé si recuerdan que llevé una, una pirámide. Sí, está un súper hermosa, sí. Ajá. Entonces era como tratar de, de, de hacer que las personas volvieran más a ver, pero como en... Eh, en esta forma espectacular, ¿no? De, de decir, este... Ah, mira, ¿no? Ya viste que hay ahí. ¿De qué se trata, no? Entonces... Es que cuando ves de lejos, te imaginas todo menos macetas. Sí. ¿Sí o no, maestro? O sea, te acercas y... ¡Ay! Tienen un hueco arriba, son macetas. ¡Qué genial, sí! <risa> qué, ¡Qué padre! Oye, y yo veo que traes una pulsera eh, que creo que también es creación tuya. Sí. de ¿Sí? sí. eh, Unos personajes que saqué para la expo. Ajá. Uh -huh. eran están basados en una en un calendario maya uh -huh. ahí me puse a investigar de, de esos calendarios Ajá. Eh, es un calendario que es el calendario lunar uh -huh. se llama solskin creo y tiene es parecido al horóscopo al horóscopo oh, no. chino o al horóscopo este griego crees el otro uh -huh. eh, pero este es este es maya entonces según tu fecha de nacimiento tienes una como un espíritu creo que les llaman nahuales uh -huh. sí. entonces según estos nahuales pues tienes este Pues te representa un animal. Uh -huh. Entonces quise hacer plagoras eh, basadas en, en eso. Está basado, no es, no es una copia exacta, pero sí está basado. Porque, por ejemplo, eh, uno de estos nahuales que me puse a platicar con muchas personas y había uno que no me... como que no me acababa de, de, de convencer. Uh -huh. Porque entre esos animales estaba el pavo real. Entonces yo decía, ¿cómo va a estar el pavo real si... Sí, ese viene de... Creo que es, que es creo que es endémico de India, el, uh -huh. del, ah, sí. el Power Real. Entonces... ¿En qué momento yo, Sí, ahí, en qué ¿no? momento. Entonces <risa> yo creo que ahí fue como más cambio eh, por la percepción de los españoles o, o uh -huh. la traducción, no sé. Sí. Entonces aquí sí, por ejemplo, en, en lugar del Power Real puse al, al Ocelote, que sí uh -huh. es como, como endémico. Y, y pues les digo, no es no es como una copia exacta. Sí está basado completamente como los significados y eso. Ajá. Uh -huh. Pero no es una copia exacta. Y son este, estos personajes que son animales. Y que te quedaron muy bien hechos. Gracias. Sí, a mí me encantaron. Mira, yo lo que veo aquí, en este caso contigo, Félix, es, es una creación artística. Pero, o sea, todo el paquete. Porque, bueno, en muchas ocasiones vemos a gente que es artista o se dice artista, pero... O sea, como todo el tiempo se está quejando, ¿no? De que no me apoyan y todo ese rollo. Y tú eres así como una general que, que dice, ¿sabes qué? O sea, yo tengo eh, la creación y, y, la, y, y genero un, un mercado para la creación, ¿no? Uh -huh. y es, o sea, es que cierras todo el círculo. Sí. Y eso puede llegar para más, porque como tienes o sea, como tienes conocimientos globales en la cuestión de comunicación, pues esto lo puede hacer más grande. Sí. Apenas, es apenas el inicio, ¿no te parece? Sí, pues tengo relativamente poco, pero sí, este, pues, pues me gusta lo de crear algo que no sea común o que no lo encuentres en, en mm. todas partes, entonces por ahí está... Sí se nota. <risa> por ahí va como enfocado Ajá. el tema. Sí, o sea, porque es, es factible que por medio de de, los, de las nuevas eh, formas de comunicación, pues tengas contacto a nivel eh, nacional. ¿De hecho ya lo tienes? Sí, de ah. hecho ya internacional. Ahorita, eh, a, a raíz del, del festival en la expo, eh, tuve contacto con un, una persona eh, que es de España. Uh -huh. Entonces, él tiene una tienda en, en Madrid uh -huh. y se interesó en... en En vender plagoras en uh, Madrid Ser uh -huh. como un distribuidor de plagora ya wow. Ya le mandé su primer paquete Y ya estaba haciendo serio? su segundo Ajá. Ay, qué genial, Félix <risa> Fíjate cómo, cómo una idea De repente que te ronda por la cabeza Te puede cambiar la vida Sí, sí eso, por eso te digo que se rota del circo Desde la creación a la comercialización Y lo mejor <risa> es esto que decía el maestro O sea, no te quedaste esperando A ver quién venía y te ayudaba o ¿no? ¿no? Sí, o, ¿no? Ay, ¿Cómo creen que yo voy a mandar a España? Claro que no. Ajá. Y mira, pues sí. Eh, bueno, yo creo que las oportunidades llegan y, y si no pues hay que hay que hacerlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. No hay que esperar. Yo también no es como no me cierro a decir pues que nadie me ayude, no tengo pollos. Este, empecé con poco y de, de hecho una anécdota así que así rápida fue que cuando estaba a mediados de pues de estas ventas ya estábamos en, en pandemia uh -huh. y Recuerdo que en ese tiempo, pues, no había llegado la quincena, todavía faltaba una semana. Y, y traía, solamente traía 500 pesos en Ajá. la bolsa. Entonces dije, ¿qué voy a hacer para salir la quincena, no? Entonces, este... ¿Y ahora? Me acuerdo que agarré plastilina que tenía ahí de la escolar y empecé a jugar así para para ver qué hacía. Uh -huh. Y de ahí salió la idea de hacer la tortuga. Esa tortu ¿En serio? Esa tortuga la hago, la tortuga marina. Y, pues, con los materiales que tenía la, la hice, ¿no? Entonces le empecé a tomar fotos ya ya terminada pero era la pues la, la figura base pues no Ese no sí. la podía vender era era plastilina entonces le empiezo a tomar fotos le puse planta le, le, le puse la, le tomé fotos y la publico, empiezo a, a publicar la que estaba en venta Ajá. y fue eso fue un fin de semana y para el lunes ya tenía como 15 pedidos Entonces, con esos 500 pesos, fuime a comprar material para, para hacer un molde y para sacar las, las primeras. Ajá. Y de ahí empecé a... Pues a, a no importa a, que no coma, pero voy a hacer mi molde. ¿Sí? <risa> y, y recuerdo que eh, Memo, otra vez volviendo el tema con Memo, este, cuando abrió su, su local, uh -huh. eh, me dijo, voy a poner un local. Este, Era lo primero que te encontrabas, la tortuga. Sí, de hecho, me dijo, voy a, de hecho me dijo eh, en, en una, una plática, Dice, la, la prim el primer producto que vendí en, en la primera vez que abrí mi, mi tienda fue tu, tu, fueron tus tortugas que, Ay, que vendí. ¡Ay, qué genial! Y este... Digo, no me cerré como a... ...a decir que... ...pues que no hay, ¿no? ...sino que empecé como a buscarle... ...la forma de... Empezar. Oye, y, y me, me nace una duda... ...¿tú estudiaste algo relacionado... ...con esto... <risa> ...o simplemente descubriste... ...que tenías el talento? Eh, no, nunca, nunca he estudiado nada de... ...nada relacionado con arte... <risa> ...nada... <risa> Nos están eh, pidiendo que hagamos... ...el último corte del... ...del programa de hoy... ...entonces ahorita regresamos... ...a seguir claro. platicando. ¿Eres de las personas... ...que buscan que su alimentación... ...sea sana...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 Ya regresamos. Perdón, no, no. Maestro. Nos quedamos calladitos. <risa> Le estaba haciendo una pregunta a tú a Félix, ¿no? Eh, no, pues eh, la verdad es que. Eh, ay, maestro, se me fue. <risa> Perdón por estar viendo quién se anotaba y, y estas cosas. Os estábamos diciendo que qué padre retomando que, que pudiste salir. pudiste hacer eh, mancuerna con, con, con Memo, que él en su local, o sea, como lo primero que vende no es una orquídea, sino una tortuga, <risa> una tortuga. Y, y yo decía, esta tortuga, él siempre la acomodaba en lugares estratégicos, entonces cuando te tocaba entrar a la tienda, lo primero que veías era la tortuga, porque o la tenía en la pura entrada, donde tenías cuidado para no pisarla, aventarla Ajá. o algo... o Estaba entre las eh, macetas. La verdad es que supo cómo llegarnos. ¿Cómo sí, sí, sí, muy, muy bonito. Oye, y más o menos, ¿qué producción tienes entonces actualmente? ¿Qué vas a llevar a, al festival? Al festival, eh, en, este, en la ocasión anterior eh, llevé muchos de los. Prácticamente todo, un 90% fueron de, las, de los quivales de los animalitos. Uh -huh. eh, pero no. Del, del otro 10% la gente se estaba hasta peleando por ellos, ¿no? Porque los querían. Entonces voy a llevar más de los personajes anteriores, que son las plágoras. Okay. Este. Y. Eh, quiero ver si alcanzo a llevar unos especiales de Día de Muertos, que ya estoy trabajando oh, en ellos. Dale. Wow. Ya sé en qué nos quedamos en tu pulsera. en las pulseras. <risa> ¿Sí? ¿Por qué no me dicen? <risa> Estamos en vivo. Pues estas pulseritas son este. están basadas en. en eso de los horóscopos. Uh -huh. Entonces cada, cada pulserita tiene grabado el. Eh, tu kival. El que te corresponde. Ajá, que, es, que es tu espíritu guardián animal. Ah, yo quiero una. ¿Sí? Sí, yo quiero una. Si se puede, un poco más pequeña se puede porque sí, eh, sí, mi sí. muñeca y la tuya son ah. un poco distintas en tamaño. Sí. Pero, pero ya eh, nos ponemos de acuerdo. Va, claro sí. sí. Entonces, tenemos pulseras, tenemos macetas de diferentes tamaños, tenemos historias. Ajá. Yo vi que tenías playera. playeras. ¿También ¿Sí? la playera es sí, producción ¿también? tuya? Sí, también, sí. Oye, las playeras. Entonces ya es así como, como grande. Sí, sí. ¿No? Y lo que nos falta dejando de, de la... dolora. Fíjate, entonces yo te diría lo siguiente: qué afortunados los del camellón de sumarte, mm. de que tú te hayas sumado ahí. La verdad es que son afortunados porque tú ya tienes un mercado, ya tienes un público que anda en busca de todo lo que tú haces. Entonces, les vas a llevar también. gente, a ellos, ¿no? Sí, pues el, aquí la idea es como compartir ¿no? Y, sí. y este, pues yo también, este, pues agradezco también mucho el, el espacio que, que me dan ahí Sí, le mandamos a, saludos a Sochi. Xochitl David Ajá, un, Y un fuerte abrazo, sí, sí En sí. todo eso, ya nos dijo que probablemente para el programa 100 ella pueda venir Ese. <risa> y, y la verdad es que el concepto de ahí de, de sumarte está muy padre, uh -huh. este mis abuelos viven ahí a, a Como a media cuadra. Bueno, ¿Ah, sí? vivían, pero ahí está en la casa de mis abuelos. Ajá. Y entonces yo conozco ese camellón, bueno, me trae como recuerdos, ¿no? De, de, de, de, de niñas. Y, de Y este, pues qué padre que pueda participar en, en, en este tipo de, de, de eventos. Sí. Eh, y que la verdad es muy bonito. Así como, yo, yo creo que, que así como está el, los domingos el de, el de antigüedades, uh -huh. pues este también va a tener como su... su importancia, ¿no? Que, sí, que, que ya la claro tiene, que pues. sí, o sea, es que en, en la vez, yo solamente he asistido una vez, tú has sido dos veces uh -huh. eh, y hay mucha gente, o sea, sí. realmente para el espacio y para el poco tiempo que tiene el concepto yéndote desde la mañana hay mucha gente sí. y hay mucha gente eh, interesada, no sé en ventas qué tanto se haya reflejado hasta el momento, pero sí hay mucha gente interesada, ¿no? Sí, y, y cada día, bueno, cada día que estoy ahí, por ejemplo, me toca que estoy platicando con Sochil, por ejemplo, y llegan, eh, oye, este, pues la primera vez que vengo quiero un lugar, ¿no? Ah. Entonces sigue yendo gente queriendo participar y si está lleno, pues ya los espacios este, fijos ya uh -huh. creo que ya están llenos. Ajá. Uh -huh. Pero sí, sigue llegando muchas muchas personas. ¡Qué bueno! Eh, esto tiene que eh, crecer. Sí, hay, hay mucho corredor para el otro lado. Y, como <risa> y, y la clientela, pues, es que lo que pasa es que esa zona se está llenando de muchos edificios habitacionales. Uh -huh. Y cuando estén llenos, pues, son clientes potenciales, ¿no? de ¿Sí? Sobre todo de los productos que se comercializan ahí, que tienen que ver con cuestiones de la naturaleza, y cuestiones orgánicas, con, con productores... que ellos son los productores no son uh -huh. intermediarios sí. etcétera etcétera no Sí, de hecho eh, queremos traer a otros productores de ahí mismo a, a entrevista Eh, porque hay cosas muy muy interesantes la verdad que sí Sochi ya nos mandó saludos confirma que viene el programa 100 y que te manda Ajá, muchos saludos es que aparte que nos nosotros también por medio de la radio en internet queremos también que el público se comience a acostumbrar a consumir los contenidos de la radio por internet uh -huh. porque es una sí. es un medio al que todos tenemos acceso de una Así manera es. no onerosa y podemos hacer redes no uh -huh. y también a, a su vez que a, a Convocar a las personas que, que utilicen la radio por internet. Sí. la verdad es que sí estamos en una campaña para lograr que cada vez haya más gente eh, interesada porque todos tenemos derecho a un micrófono sí y este y a contar historias o sea los seres humanos claro. nos interesa escuchar historias como la tuya uh -huh. y este a veces los, los espacios tradicionales de antes no podían porque llevaban a las estrellas no yo no sé cómo cómo llegan a esa conclusión no uh -huh. pero o sea las personas comunes como nosotros tenemos una historia que contar y también somos una estrella sí, sí. oigan pues los tengo que cortar ahí chicos por porque... Porque llegó el momento de agradecer a quien se anotó. Eh, nos vas a dar, por favor, dos números del 1 okay. al 5. Poquitos, pero sustanciosos, sí. dicen por ahí. Muchas gracias a, a los que nos prestaron sus oídos. Hubo eh, por ahí un tímido que no se quiso anotar, pero bueno, nos dejó saludos también. Así que dos números, por favor, del 1 al 5. Sería el 1 y el 3. El 1 y el 3. Hay un chico y una chica. Perfecto. Pues el primer premio es eh, para Beto, Beto Chicosat. Sat, sí. Ajá. Y el segundo es para Itzel de la Rosa, mm. la mejor médico veterinaria del universo. Sí. ¿Sí? Espero que Beto se haga ya condeccionista de las plagueras. Sí. <risa> eh, ¿Cómo hacemos? ¿Que ellos elijan o tú eliges cuál es para cada quien? Eh. Pues ¿Puede ser que ellos elijan? ¿Que ellos elijan? Sí. Ah, pues... Primero las damas. Primero ¿eh? las damas. Primero las damas primero de las hecho, damas. creo que pues, Itzel va a, va a escoger el día de hoy. <risa> sí. Pues, chicos, muchísimas gracias. Eh, Félix, un honor que hayas estado con nosotros. Eh, nos vemos pronto. Primero allá en el corredor y después allá en, en Flores y Colores de México. Muchísimas gracias por mm, tu tiempo. Gracias. Y qué interesante. Sí, ya que nos invite cuando ya edite sus cuentos. Sí. A ah, la presentación del libro. Ah, perfecto. Ah, mira, ya dice, eh, dice Beto que sí, que claro que las damas primero. y Itzel dice que muchísimas gracias. Así que, pues fue un gran programa. Exacto. Repetimos algún día programa claro de sí. nuevo, ¿te claro parece? Claro que sí, les agradezco también el, el espacio. Muchas gracias. Te llevas eh, nuestro reconocimiento sí. y nuestra admiración. De Muchas verdad, sí. sí, nos sí. convenciste al 100, ¿sí? Y hay que consumir. lo mexicano lo tapatío lo local hay que creer en lo que hacemos nosotros sí, ¿sale? nos escuchamos el siguiente martes gracias. gracias gracias bailar es soñar con los pies nos escuchamos la siguiente semana Anfibios Radio